con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedonta, Marcelo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, te saludan, buen día. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Un gusto. Hola, Julio. Bien, bien, Marcelo. Eh, Marcelo, eh, algunos temas que queremos hablar con vos. Eh, el tema de mm, el conflicto ahí en la subsecretaría o dirección de adicciones eh, y salud mental, eh, ¿en qué está? Porque habían convocado un paro para hoy, pero lo levantaron porque eh, eh, interveniste vos. Bueno, en realidad estamos... Hubo un acuerdo que se firmó, que eh, hay en, una, en su parte pertinente no se puede aplicar ese, ese acuerdo porque es contrario al mandato de la ley 643 de la 1279, que es en, quizás diría el punto medular de toda esta cuestión y del reclamo de los trabajadores, que es la estabilidad. Eh, y otro, por otro lado, es los tiempos de la confección del expediente, donde desde el administrativo provincial estamos analizando cuáles son las alternativas para que los trabajadores no pierdan, o no se le caiga o no le quede algún mes puente sin cobrar el salario. En realidad, uno como, como funcionario provincial entiende la situación y la desesperación y la angustia que esto le genera a los trabajadores, pero también es cierto que hoy Eh, ese expediente eh, se puede hacer en forma eh, mutua y acompañándonos para que esto pueda salir o se puede hacer directamente como un nombramiento común y para eso necesitamos un eh, acto previo que es la renuncia y en esto no hemos tenido, bueno, ayer nos juntamos con los trabajadores le explicamos la situación de que no hay incumplimiento en esta instancia por el Ejecutivo Provincial por lo cual le pedimos que recapacitaran, que vieran Eh, tengo entendido que la asamblea no fue una asamblea fácil, fue una reunión muy difícil, donde los trabajadores te diría hasta lógicamente tienen algunos reparos para la continuidad, pero lo que sí le podemos dar la certeza a la comunidad que este gobierno no quiere conflicto con sus trabajadores, quiere solucionarlo, lo que sí tenemos un tabique legal y normativo que no lo podemos saltar, que no lo podemos hacer de otra manera y en eso estamos en, en, en una discusión que por momentos pareciera que nos llevara a un conflicto sin fin y por, por, por momentos pareciera que pudiéramos encontrarle la solución. Lo que sí hay una, una vocación política del Ejecutivo Provincial de darle una una salida y una solución definitiva a esta problemática, uh -huh. que no es una problemática solamente de los trabajadores de adicciones, ¿eh? sino que es una problemática que nos eh, heredamos de una ley muy mala como la 2871. Sí, que ya lo has explicado varias veces, eh, el sí. error ese que tuvo eh, la ley. Sí, sí. Eh, eh, Marcelo que en las próximas que en los próximos días o la semana que viene puede llegar a ver alguna Mirá, nosotros en la reunión de ayer pedimos paciencia a los trabajadores, les pedimos Yo no he tenido una comunicación, lo he leído en algún medio que han puesto un plazo de cinco días, me parece que es un error, porque esto es una cuestión que tenemos que encontrar una salida consensuada, y vuelvo a decir y a garantizarle, no solo a los trabajadores sino a la comunidad, que la decisión del ejecutivo provincial es encontrar las mejores herramientas para solucionarlo. Ahora bien... Si hay leyes que impiden la aplicación de un convenio, ese convenio se hace materialmente improcedente, con lo cual tenemos que buscar alguna alternativa, y en esto creo que hay muy buena predisposición de la organización sindical, me parece que hay un entendimiento. Pero también hay que entender eh, el desgaste emocional que ha producido todos estos años de lucha en algunos trabajadores, y esto hace que haya algún grado de confianza. pero nosotros lo que queremos, no queremos generar trampas para ver cómo eliminamos trabajadores. Queremos generar soluciones para ver cómo nuestros trabajadores se dedican a cumplir su función y no tienen que estar en esta engorrosa situación. Claro, eh, Marcelo, ahí la subsecretaría eh, es, debe ser una caja de resonancia de la crisis eh, que está viviendo el país bueno y que afecta también a la provincia de La Pampa. Eh, te consulto, eh, ¿empresas en procedimiento de crisis hay más? ¿O, no, hay no, nosotros no, no tenemos no. Eh, procedimiento preventivo de crisis. Porque no estamos viendo despidos masivos de una empresa, ah. estamos viendo un goteo permanente que se traduce en un sinnúmero de audiencias, de consultas, de asesoramiento en nuestras delegaciones, que sí ya nos hacen hablar de, ¿no? de, una, en, de una posible o una rosada de crisis, sino que estamos entrando en una crisis en los niveles de empleabilidad. Claro. Eh, y las medidas que toma el Gobierno Nacional no ayudan para nada. Estoy no, no, porque vemos que el gobierno nacional tiene un entendimiento de que el desempleo es parte de, eh, o sea, un, un, un efecto necesario del plan que están aplicando. No hay otra explicación, sino mm, Claro. Eh, y hay declaraciones tuyas en el diario La Arena de hoy, eh, donde decís que el, el índice de desocupación de aquí de la provincia no es el que dice el INDEC. Yo vengo hablando, eh, eh, quiero contextualizar a esa ver. nota, sí. yo vengo hablando de la situación del empleo a nivel nacional. Mm. Y en el nivel nacional lo que, te vengo, lo que vengo planteando es que por mis comunicaciones con los demás eh, ministros del área y funcionarios del área, de los gobiernos eh, peronistas, el avance de la crisis en los niveles de empleabilidad ya ha superado y yo lo que digo que eh, más allá del esfuerzo que hace el INDEC, que tiene una forma particular de, de hacer las mediciones, el desempleo está muy, muy para arriba de lo que se indica y en, eh, eh, correlativamente también en la, ciudad, en la provincia de La Pampa. Ah, está bien, está, está, está. está. Bueno, Marcelo... Eh, o hay que, por ejemplo, sí. la medida del de fondo de la soja, sí. nosotros eh, la sufrimos desde el momento en que no, no claudicamos con el gobierno nacional y el gobernador decidió no quedar atado a un pacto fiscal que no se iba a cumplir eh, y hoy le toca a aquellas provincias que sí habían acompañado que seguían recibiendo el Fondo Nacional de la Soja y eso genera también, sobre todo en comunidades chicas, como son las del interior de todo nuestro país, un impacto a nivel del menudeo, del jornalero, a nivel del de, eh, movimiento económico diario de estas localidades. Claro, sí, igual a, a La Pampa ya desde enero que no estaba ingresando. Por eso digo, por eso digo, yo lo que vengo diciendo es que estas medidas afectan... Eh, sobremanera por el sistema de empleabilidad en toda la República Argentina, porque lo que me parece es que hay un desconocimiento o un ninguneo permanente del gobierno central a las microregiones productivas de nuestra República Argentina. Eh, no solo el Fondo Nacional de las Hojas, sino también eh, programas nacionales que estaban en el Ministerio de Trabajo, como era el de la Zafra, como era el de distintas cuestiones que han sido achicados, eliminados, o minimizados que también tienen un impacto en sistemas productivos que por ende, no, como no afecta a la provincia de La Pampa está medida, pero sí afecta a todo el nicho productivo de la República Argentina. Claro. Eh, bien, Marcelo, queríamos tener la palabra tuya aquí en Radio Carmen. No sé si quieres completar con algo, si no te agradecemos. No, agradecerte, porque también me permite, porque vuelvo a repetir, cuando uno habla de algunas medidas nacionales no tiene que solamente contextualizar en el pago chico, sino que tiene que tener una, un prisma donde le permita ver que la situación no es exclusiva de una región, sino que ya está a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Eh, la palabra del subsecretario de Trabajo del Gobierno Provincial, Marcelo Pedontas, son las nueve y nueve minutos.